¿Cuántas noches joteras has pasado con tus amigos, con tus amigas, bailando al ritmo de este Believe de la gran incombustible y casi diría inmortal Cher? <risa> Las 7 y 8 minutos, una menos en Canarias, estás en directo aquí en Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Y hoy hemos invitado a pasar la tarde con nosotros al v o s Y es que tal día como hoy, en 1984, se publicaba uno de los temas más icónicos y de mayor éxito comercial del boss, Bruce s p r i n g s t e e n Te hablo de Dancing in the Dark. Curiosamente, esta canción nació como respuesta del jefe a las presiones que tenía por parte de su manager, John Landau, para componer un hit potente para poder incluir en su álbum Born in the USA. Un disco incompleto al que le faltaba un hit. Al final, tras mucho debate con su manager y fruto del cabreo de Springsteen por esa insistencia, Le brotaron las musas y de ahí apareció Dancing in the Dark, un tema en el que incluso agregó sintetizadores a su sonido por primera vez. La canción pasó cuatro semanas en el número dos del Billboard americano y vendió más de un millón de copias en los Estados Unidos. Fue el primero de su álbum, Born in the USA, Y se convirtió en su mayor éxito y ayudó a impulsar el disco para convertirse en el más vendido de su carrera. Señores señores, Bruce p Westing. And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired and bored with myself Hey, t h e r e baby I c o u l d use just a little help You can't start a fire We're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. r d i o s on, and I'm moving r o u n d my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes? Something happening somewhere Baby, I just know that there's You can't start a f i r e You can't start a f i r e without a spark This comes behind Even if we're just dancing in the dark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 Estaba en su máximo apogeo y todo era mucha velocidad. Y, mucho... y de repente aparecen Ace on Face a ritmos y de medio reggae. Y oye, lo petan, pero lo petan, pero bien. Luego llegó Design, que fue el segundo single, que también fue un gran éxito. Y ahí se quedaron. Pero bueno, nos dejaron canciones potentes como esta. Oye, y hablando de canciones potentes, en los próximos minutos. También nos va a visitar una canción tremenda: a l i c i a Kiss Girl on Fire. Y una de esas que seguro, seguro ha puesto 10 contra 1. A que vamos a cantar juntos. <risa> <risa> ¿Por quién? La mejor música del mundo para hacer que tus tardes sean estupendas, porque no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Esto es p l a k i d con Ricky García. 36 minutos encima de las 7. Qué mal queda decirla h o r a ha sido、sí, verdad. Mejor a las 7:36, bueno, ¿eh? menos en Canarias. Bueno, y nuestro tema del día ha sido p r e、bueno, l a d i v o porque estamos ya en la recta final. e h e s quedan 20 minutitos d e programa. Intensos, eso sí, eh. animal, bicho, bestia te aterraría encontrarte en tu cama? Vamos hasta Madrid, ahí está nuestro amigo Sergio. Muy buenas tardes, Ricky. Pues、Hola. a mí lo que me daría pánico sería encontrarme con un político de estos de los famosos. Me daría terror. Porque si está ahí es que algo quiere y nada bueno. Papa Quiseros, Abraham de Bilbao. Hola, Abraham. Pues yo, a mi suegra. Es al bicho que me daría más miedo encontrarme en la cama. Oy, oy, oy, oy, oy. Hola, soy Isabel de Tarrasta. El bicho que no soporto es que ya nada más que de, de, de nombrarlo, la rata. ¡Ugh! Se me ponen los pelos de punta, es que no puedo, me d a miedo y asco con esa cola, es que no puedo, no puedo. Yo una vez me entré una en el comedor y, y me subí encima una silla chillando que se, se asustó más la rata que yo. Me la encuentro en la cama y es que salto hasta el techo. Hola, soy Roberto de Vitoria. c、ah, bueno, pues、Un amigo mío quedó con una compañera de trabajo para tener una noche de sexo. <risa> Y se fueron al p u e b l o de mi amigo, que está a unos 50 kilómetros de aquí.、Sí. Se fueron tan lejos porque ella estaba casada. Ay, ay, ay, ay, entonces, después de beber algo y comer algo, pues ¿Sí? eh, fueron al dormitorio、sí. y al abrir la cama se encontraron un ratón muerto.、Ah. A ella le dio tanto asco que le dijo a mi amigo que la trajera de vuelta a Vitoria c y por lo tanto no pudieron hacer nada de nada. Hasta <risa> luego, Lucas. Bueno, y ahora llegado el momento de mandarte tres exitazos estupendos en línea que van a ser Fast Love de George Michael, Sunny de Bonnie M. ¿eh? ¿Cómo vamos a bailar? Y llega ya Alicia Keys con esto que se llama Girl on Fire. Esto es.、Ladies. She's just a girl and she's on fire.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 que García We'll B- e d i r adiós, pero antes nos vamos a teletransportar. ¿eh? Nos vamos hasta la ciudad de la iglesia de San Antón, del estadio de San Mamés, del Museo Guggenheim, ¿sí? de la Plaza Euskadi y el Palacio Euskalduna. Nos vamos, s、sí? hasta Bilbo. Porque ahí está nuestra amiga Mari Carmen, que se va a llevar este altavoz fantástico con los amigos de Energy System. q u Es e un altavoz chiquitito, con Bluetooth, con FM, para que nos escuches todos los días. Y a los bilbaínos y bilbaínas, un abrazo y un beso muy fuerte. 99.7 en la FM. Saludos de Ricky García. Tenemos una cita mañana 5-4 en Canarias, aquí en Kiss. Y mientras tanto, disfruta de la mejor música del mundo en este punto del día. ¡Hasta mañana! p e a s e